Hola, buen día Juan Pablo, Pablo, a toda la audiencia. ¿Qué estamos? ¿Qué bueno. tal? Buen día, Pascual. Bueno, buen día. Pascual, eh, a ver qué, qué con qué sensaciones te quedaste Como Tití Fernández sí, hace eh, Tití Fernández después del partido, ¿viste? Sí. ¿Sensaciones, Pascual? Sí, sensaciones. <risa> bueno, mira. La verdad es que uno no puede ser necio en esto y, y bueno, y uno debe aceptar Estamos en el, somos fundamentalmente democráticos y debemos aceptar el resultado y entender de que la gente eligió de esta manera y y bueno, por algo ha elegido, nosotros debemos tener la suficiente amplitud para y comprender la los momentos, el tiempo, lo que el pronunciamiento de la gente, así que debemos ser respetuosos de eso y, y bueno, y a partir de acá creo que se viene un nuevo tiempo donde nos tenemos que repensar, reorganizar y bueno, y saber sabercuttando y pascual eh, lo digo porque la pregunta tiene hasta hasta qué punto es esto no eh, nosotros venimos diciendo por supuesto que eligió el, el pueblo con el voto y eso es no nos queda otra que respetarlo eh, pero al mismo tiempo es un espacio que que propicia cuestiones que no, no, no son verdad porque tenga mayor cantidad de votos ni deben respetarse como razón. Lo digo eh, a partir de algo que vamos a empezar a hacer como comunicadores que somos, y es sobre todo preguntarle al peronismo cómo piensa comportarse, si del mismo modo que se comportó con Mauricio Macri, a quien le facilitaron las peores decisiones en su primer tramo de gobierno, o hay un lugar para ejercer eh, la oposición, que es el lugar que hoy también el pueblo le dio al peronismo. Sí, mirá, eh, uno uno lo respeta institucionalmente, ¿no es cierto? Está claro que estamos en veredas opuestas. Eh, hemos militado muchísimo en función de explicarle a la gente lo que representaba mi ley. Y bueno, y aún así lo han elegido. Uno es un militante eh, y nada, y le defiende las banderas y, y la verdad no tenemos nada en común con los pensamientos lo que está proponiendo y dice que va a llevar adelante. Como peronista, yo estoy en la vereda de frente, respetando institucionalmente eh, en el marco de la democracia. Así que, nada, todos expectantes a ver qué qué va a pasar y cómo quienes tenemos responsabilidades institucionales eh, nos nos vamos a parar. Pero bueno... Eh, fundamental siempre defendiendo a la gente. Y defender a la gente se trata también de gestionar con más, inclusive más saínco, comida que le hemos puesto. Pero bueno, eh, estamos ahí todos esperando y, y con sorpresa también preocupación. Mucha preocupación. Eh, Pascual, ahí en Nuriburú ganó Sergio Massa. Sí, la verdad, yo tengo que ser muy agradecido con nuestra gente porque Nada, ya llevamos siete elecciones ganadas seguidas. La gente supo escuchar el mensaje que nosotros dábamos de, de que había dos modelos en juego, lo supieron entender. Pero bueno, y, y más en este contexto de, de, de esta ola violeta que arrasó en todo el país. Así que haber podido salir a flote de esto... Eh, La verdad no no me da tranquilidad porque no lo miramos como como algo individual, sino como colectivo, pero bueno, en definitiva que nuestra gente nos haya creído no deja de ser un mimo para, para nosotros. Eh, destacamos, eh, Pascual, que, que estés hablando, porque lo comentábamos recién, sí. hay cierta orfandad de voces eh, compañeras en estas horas de, de quienes tienen responsabilidades políticas, así que te consulto también por eso. Eh, cómo ves que se está moviendo el peronismo pampeano y, y te invito a reflexionar también hizo una aparición Carlos Berna declarándose por un lado jubilado pero por otro tirando en este instante algunas bombitas internas eh, ¿qué pensás? Qué, ¿cómo ves ese panorama? Sí, la verdad es que es muy difícil salir a hablar en este contexto porque no sabemos cómo, cómo, qué va a pasar entonces no es fácil hablar Y cuando anoche me escribió Paola para salir hoy, sinceramente también lo pensé. Digo, es conveniente. Pero bueno, uno... Ustedes siempre me han dado espacio y, y es muy fácil hablar cuando las cosas vienen bien. Entonces, digo, también ahora creo que tengo la obligación de salir a, a hacerlo. Por eso es que estoy hablando. La verdad, mira... Eh, Ayer no leí un diario, eh, fue un momento de introspección, no he hablado con ningún compañero, ni compañera, y, y bueno, así que creo que todos están esperando, y, y es momento de tener mucha cautela, de ser muy responsable con las palabras, y, y respetuoso también de aquellos, a pesar de que no compartimos el voto, de aquellos que el, eligieron otra cosa en relación por eso por eso en el marco de la cautela que debemos tener eh, nada eh, yo no soy indicado para para seguir haciendo o sumando cosas que nos que, que restan en realidad eh, yo a mí me enseñaron como peronista de que no hay nada mejor para un peronista o tu peronista. Así que en ese contexto, en ese marco, y, y también que las cosas se dicen adentro, no afuera. Así que en ese marco, yo las cosas que tengo que decir siempre las digo adentro. Así que no tengo mayores palabras para, para, para opinar sobre otros compañeros. Eh, Pascual estás eh, con la expectativa del presupuesto que va a presentar hoy a la tarde el gobernador Sergio siloto para ver también vos qué vas a hacer ahí en el municipio en esto en el año que viene claro y en eso que te decía que debemos tener cautela mm. tiene que ver con esto imagínate la incertidumbre cuando nos hablan que ya anunció que va a cortar la obra pública Sí nosotros estamos ya para licitar 20 viviendas de eh, una plaza deportiva y también un proyecto institucional en relación al centro de jubilados, que son de nación o sea, imagínate que eso implica el recorte de la obra pública, seguramente va a implicar que que si no sale de acá al 10 de diciembre difícilmente salga igual que hay 470.000 millones en el presupuesto que Mayley pidió que no se trate que tendrían que venir a la pampa en obra pública y difícilmente venga. Entonces, es por eso la cautela, por eso la preocupación, por eso por eso es que nada cuesta salir a hablar eh, porque no tenemos datos inclusive eh, hacia adelante. Así que por eso yo les agradezco que me den este espacio Yo estoy hablando porque les quiero devolver la gentileza que ustedes siempre han tenido conmigo, pero realmente estamos muy preocupados, y sí, esto, cuando nosotros hablamos de la articulación, municipio, provincia, y nación, tiene que ver con esto, va de la mano. Entonces, si va hay recortes de nación, por ende hay recortes en la provincia y por ende en los municipios. Así que nosotros, de acá en adelante la principal premisa es acompañar a nuestro gobernador para que que ha hecho una gran gestión para tratar de conseguir todo lo más posible porque todo esto cae en, en beneficio de la gente así que la verdad que se vienen tiempos difíciles y ahora yo estaba reunido con mi equipo y digo para tuvimos la gestión del año anterior de esta gestión que estamos caminando perdón con una pandemia terrible, dos años, nunca vista. Ahora llega un gobierno en esta nueva sesión, un gobierno que es que va a cortar toda la obra pública. Y bueno, somos unos apasionados de esto, seguiremos trabajando para la gente y, y poniendo todo lo que hay que poner, pero se vienen tiempos muy difíciles. Pascual, eh, muchísimas gracias, eh, que tengas buen día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia.